e s t a、si、b a manejando, quizás tuvo que parar un ratito para.、Sí. Hola, hola. Ay, ¿querés levantar el vidrio de una? Ajá.、No、drama. Bueno. e s t a m o s levantando el vidrio.、No. Esto es en vivo. Ahí está. a h s t i r manejando, estaba parando, por supuesto. Hola. Recordamos, sí. ¿Nos escuchás, h i r Sí, ya estoy. Bueno, está. <risa> bueno, Perdón, está. perdón, disculpen. <risa> está muy bien. Gil,、eh, bueno, sabemos que está avanzando la organización de todo lo que será el 8M, pero bueno,、eh, puntualizando un poquito lo que ya está、eh, en carrera, es lo que, el conversatorio, ¿no? Que está como para anotarse y demás. Sí, exactamente. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, por estar siempre pendiente y difundir estas, estas actividades. De paso les contamos que mañana tenemos la quinta, la quinta asamblea, pero esto que vos decís, Cari, del conversatorio, es una actividad que vamos a llevar adelante a la mañana, en, en este día, el 8M,、eh, que todavía está a definirse el lugar. Estamos ahí tratando de, de, bueno, de tener un espacio cómodo ¿viste? Para, para poder conversar y que tenga por ahí un sonido y que podamos、eh, llevarlo adelante de la mejor manera, con las mejores condiciones. Eh, pero bueno, hay un formulario para inscribirse. Que en realidad el, el formulario tiene como fin, objetivo, poder conocernos y saber qué organizaciones de base hay en lo local que por ahí no conocemos o no sabemos, no tenemos en cuenta.、Eh, porque la idea del conversatorio es darle una mirada a la militancia local, que ya lo he comentado en、eh, la vez anterior que charlamos、sí. acá en la radio.、Eh, Y es lo que bueno, quisimos como incentivar, v i s t e pensar qué pasa después de la legalización del aborto, por ejemplo, o la despenalización,、eh, ¿qué, cuáles son las banderas, cuáles son los objetivos que tenemos, qué nos une, qué es lo que, que, que creemos que, que es lo que sigue, digamos, ¿no?、Eh, así que es un poco eso. Y, y, y bueno, nada, y, y ver qué compañeras, compañeros están ahí dando vueltas, haciendo seguramente. Una militancia en algún espacio pequeño y por qué no juntarnos, ¿no? Para crecer, digamos, esa es como la idea. Claro, porque quedó, ¿no?、Eh, hubo mucho con esto de, de, de la ola verde, el pañuelo verde y demás. Totalmente. Es como que、el、frente a la d e era como el espacio claro, en, sí, en, en sí. nuestra ciudad, en、sí. lo local o en la comarca.、Eh, el espacio que venía fogoneando, ¿no? Esas i n s t a n c i a s de, bueno, de. de La legalización del aborto, todo esto, ¿viste? d El Frente Verde. Pero después se desarmó, quedó,、claro. digamos, ahí un poco como que se perdió,、eh, digamos, la, el, el, la chispa de la militancia, porque, bueno, se logró el objetivo, pero ¿qué pasa? Se logró un objetivo y ya está, digamos, por ahí,、eh, nada, v a c i a m o s las calles, no. Bueno, ¿cuál es la idea, ¿no? De seguir, de continuar. Y bueno, yo que estoy hace tantos años, viste, insoportable. <risa> ya, sí, bien, bien. <risa> El, el, eh, sabemos ¿no? que hay muchas organizaciones, como vos decías, que continúan. No sé, en este momento、claro. se me ocurre la CODEMU, ¿no? que está hoy por hoy Exactamente.、Eh, en plena lucha, siempre teniendo en cuenta bueno,、eh, las diferentes situaciones que nos siguen pasando a las mujeres. ¿no? Que,、sí. bueno,、eh, más allá de que ahora se logró esto y saber de que cuando nos unimos y cuando luchamos, las cosas se dan, ¿no? que, que fue、sí. lo, que, lo que sucedió con el tema del aborto. Entonces, bueno, por ahí saber y conocer está muy bueno. Sí, totalmente. Además, bueno, hay otras también, otros espacios, bueno, como Familia Arcoiris, como Las Diversidades,、claro. uh -huh. como Roja Salvaje, la、eh, Socorristas en Red, está nuevamente, digamos,、eh, trabajando fuertemente en la comarca. Entonces, hay espacios, pero bueno, por ahí la idea es juntarnos. Capaz que hay espacios también que no conocemos o que queremos, como, incentivar, animar a. Que b u e nos que n o acompañemos ¿no? n o en la militancia. Y bueno, esto, pensar desde lo local ¿qué nos, qué nos motiva, qué nos llama, qué necesitamos, qué creemos que es como próxima bandera, digamos. Y eso es、claro. un llamado a la reflexión, ¿no? no es algo que sepamos, que tengamos como definido, sino como bueno, a pensarlo entre todos los que querramos estar, digamos, ahí, ¿no? Eso es un poco la idea de este conversatorio. ¿Qué v a.? A ver. Se nos ha perdido. Se nos perdió. ¿Sí? ¿Sí ¿Nos s escuchás? Hola. Ahora、Ahí、sí.、Está. Bueno, ahora sí. La, sí, se había quedado justo en la idea del conversatorio. Claro, la idea del conversatorio es esto, como, como les decía, de repensar bueno, la, la militancia local y cuáles son las banderas que, que nos llaman. Y ese, bueno, por eso también un poco la idea de este espacio es pensarlo para la mañana, la jornada de la mañana del 8M. Eh, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, en el lugar que va a estar a confirmar, tenemos varias opciones. Tenemos algunas, algunos espacios, como ya digamos, pensados que nos han ofrecido, pero、eh, todavía no queremos decir porque no estamos s e g u r a s de dónde va a ser. Pero bueno, seguramente eso va a salir próximamente en estos días en el flyer y es probable también que se defina mañana en la asamblea que va a ser a las 7 de la tarde. Vida a mí. Uh -huh. La quinta asamblea, y creemos que vamos a lograr tener una más. Y luego ya nos encontramos en la plaza el 8 de marzo. b u e n í s i m Entonces está abierta la convocatoria, las organizaciones. Y no sé si, si personas por ahí que quieran también participar en, en este conversatorio, s h i o solo organizaciones. Sí. sí, sí, claro. O sea, personas,、eh, vos decís de, de manera, digamos,、autónoma. individual, claro, sin organización. Convocadas, sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí, todos todos pueden participar, que, que se sumen. Van a ver en las redes que hay un formulario dando vueltas y por ahí, bueno, Cari, vos tenés que tenés nuestros contactos también,、eh, si alguien lo pide por ahí se puede, te lo puedo mandar a la radio para que lo puedan como, compartir. Vos igual tenés acceso ahí estando en el grupo de la organización también.、Eh, para que lo puedan compartir y puedan llenarlo y puedan bueno, tener la, la información de, de cuándo y a qué hora va a ser. Perfecto. Bueno, y el resto sí, preparando todos los carteles y todo lo que、eh, vayamos a llevar en, en la marcha del 8M. Sí, claro, todas las consignas q u e quieran, son bienvenidas. Obviamente también se piensa que, que se invita r a la JITE y a, y a las compañeras, compañeros que, que tienen bombo redoblante y todo para hacer ruido, como siempre. Eso también están súper invitados. Y con Cari, bueno. Ahí estaremos juntas.、Cari. Vamos a estar juntas y、sí, vamos a, a, a estar ahí en el festival, Sir.、Sí. Exactamente, sí, bueno. Sí. Vamos a ver la conducción. Así que bueno, por ahí si tienen ganas de compartir también estos documentos y por ahí algunas reflexiones, bueno, que, que es todo bienvenido, ¿no? Porque es necesario este día、eh, repensar un montón de cosas, ¿no? Como mujeres también, el hecho de, de, de la pregunta que nos, nos hacemos por estos días también es por qué paramos, ¿no? Tener en cuenta también、sí. que hay un montón de, de empleadores y espacios que no le están dando el día a, a las compañeras. Compañeros, es que el 8 de marzo es necesario, bueno, que, que es un día para reflexionar, ¿no? Por todos nuestros derechos que, que se nos han avasallado y que, bueno, que necesitamos、eh, recuperar, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo, por supuesto, también quiero no, no dejar de mencionar, que es lo que, lo que hago siempre cuando, cuando tengo el espacio en la radio o, en, o en, bueno, en TV, que también me hicieron una nota los compañeros,、eh, es decir, que. Les pedimos también, digamos, como、eh, a los varones que quieran colaborar, que quieran formar parte, que, que les interese la militancia, que quieran acompañar, que le dejen el espacio a las compañeras para poder estar en la plaza, para poder、claro. hacer el paro, para poder, digamos, no ir a trabajar y no tener que quedarse con los pibes, con los hijos, hijas en casa, que puedan participar de estas actividades de la mañana, que acompañen de esa manera, ¿no? Eso también es un pedido que hacemos siempre. Y en los espacios de trabajo también, o sea, de, de que puedan sí, ese、cero. día los compañeros eh, estar eh, a cargo de, de, de, del trabajo que hacen las mujeres, las disidencias. Sí, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos en medios de comunicación, es también re importante tener a los compañeros que puedan. Eh, estar cubriendo, digamos, ¿no? eh, espacios para que nosotras podamos participar de las actividades, esto, n o hacer la conducción,、eh, tomarnos el tiempo para poder、eh, llamarnos a reflexión, ir al, al conversatorio, o ¿no? o c m todas estas actividades. Totalmente. Bueno, Shir,、eh, te agradecemos un montón, por supuesto, y vamos a estar seguramente hablando de este tema durante todo el mes de marzo. Seguro. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, un placer. Les agradezco un montón que me hayan llamado. Te mandamos un beso grande, Gir. Saludos, Saludos. A todos ahí todos a en la radio. Besito enorme. Abrazo grande. Bueno, Girle y y Rizot u charlando con nosotras.